Hola maestro, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas tardes, buen. bien. <risa> <risa> buenas tardes, buenas noches, ibas sí. a decir. Maestro, estamos en el programa número 39, primero de diciembre. Parece que fue ayer cuando iniciamos. Sí, oiga, pues así 39, como 10, el compañero Irada ayer festejó sus 100 programas, ya yo diría veo. que tú y yo festejemos la próxima semana nuestros 40 programas. Ah, bueno, sí, 40 aniversarios. <risa> <risa> ¿Cómo es? No, no, es pre perfecto. Perfecto, ok pues saludamos a los patrocinadores Hola. el día de hoy eh, Vamos a empezar con alimentos veganos Isis sí. Que seguramente George ya está muy puesto ahí Ahorita que ya no hay lluvia, que ya nada le incomoda Ha de estar acomodando todo ya ahí ¿no? Vayan a correr el velo de Isis Con un... Isis, Isis y no Isis nada <risa> Ay ese, uno de los invitados le urge presentarse Saludos a Granola Gourmet ¿Qué hacen en Granola Gourmet Maestro? Galletitas, granola, evidentemente. Eh, galletas de cacahuate, deditos de cacahuate que pueden encontrar aquí en la rueda. Eh, en la rueda, bueno, también pueden encontrar su cafecito y muy buenos libros. ¿Y un muy buen? Café. ¿Y, pero, ¿y el que prepara el café, cómo se llama? Ah, el mejor barista de la ciudad, el señor es Balanque. Él es el incienso. Hasta guapo. <risa> Hasta guapo el muchacho, ya le han dicho. ¿Y en el mercado de abastos, maestro? Ah, allá, allá en, el, en, en el mercado de abastos tenemos al señor Rogelio Hurtado y a Hugo Barrera en Frutas Finas por la calle 10, número 21, mercado Re de abastos. Recuerden que ellos tienen ahí servicio a domicilio, si te da flojera, no puedes, no quieres, les marcas, ellos tienen paquetes de, de frutas y verduras que pueden llevar hasta tu casa sin problema. Exacto. ¿Verdad? Y nos falta un cafecito. Eh, cafetería de Barrio, primero café y luego Existo Exacto. En el sur de la ciudad, es una, una cafetería donde estás muy cómodo viendo pasar los autos y si te gusta que del pasar autos, está ubicado en, en, en, en la calle de Cozumel López de Legazpi casi en la conferencia con la calle Cozumel, en el sur de la ciudad Exactamente. Y pues estamos, como tú ya dijiste, en la rueda cartonera. Exactamente. Gracias al señor Sergio Fonk, que ya sabemos todos que es el autor intelectual de todo esto. Es el que pone a, a mucha gente a desarrollar su capacidad artística. ¿Cierto o no, señor Fonk? Bueno, buenas noches, <risa> <risa> eh, Gracias por la invitación, Mercedes, Maestro Beto. Este, Pues sí, un poco la idea es proseguir, ¿no? procesar, generar esto, ¿no? que es el plan cultural, ¿no? la estrategia, el desarrollo de la cultura en el lugar donde nos encontremos y pues es, es lo que hacemos. ¿no? Que todos digamos lo que tenemos que decir. ¿no? Al fin de cuentas la ciudad, eh, la cultura en la ciudad, la, la que la, la sí. ejerce y la lleva a cabo, Somos sus habitantes, ¿no? Entonces tenemos que atrevernos a, a, a generar la cultura desde cualquier trinchera, porque la ciudad nos pertenece a nosotros, a los habitantes, no a los políticos. Pagamos impuestos, entonces nos pertenece, ¿cierto sí. o no? Sí, así es. Así es. Tenemos otro invitado. I, presentes ese invitado ah, <risa> a... Isma Soberanes y yo les tengo aquí, ya que me dio la palabra y que no se quiso presentar ah bueno, entonces ahora se espera poquito lo único que yo pude encontrar de ti en Google Es que eres egresado de la licenciatura en gestión cultural en UDG Virtual del año 2017. El cuidado. Eh, que cuidado. Te eh. No sé, no, la verdad, no sé si ya sabías, Israel, pero tanto tuya como de Sergio, hay muchísimas fotos en internet. Eh, todos hablan. Eh, ¿Con ropa? Sí, sí, sí, ropa, sí. Ah, sí. Ah, Ninguna pura. comprometedora. <risa> no, no, no, no, no. Eh, Cada uno sentado en su lugar y, y todo tranquilo. Eh, pero sí, de verdad hay muchas fotos de ustedes, hay eh, mucha historia que platican de ustedes juntos hablando de esto de los libros cartoneros. Entonces, pues ahora sí, preséntese por favor, invitado. Ah, ahora sí, Oye Beto. Así ah, como Enrique. Oye Beto. No, pues muy contento de estar aquí. este no sabía, fíjate que ya, ya me tienen checado en Google, pero sí. sí, soy egresado de la Universidad de Guadalajara, de gestión cultural, de esta, esta carrera que, que me apropié, porque me encanta todo lo relacionado a la cultura, al arte y principalmente la literatura, que es como el tema que, que nos acontece el día de hoy, verdad, que Sergio y yo estamos muy involucrados en la literatura, en los libros cartoneros, en proyectos en comunidad y bueno, todo eso que vamos a hablar es muy interesante. Nuestro tema del día de hoy... Las voces del encierro. ¿Qué es las voces del encierro? ¿Ira? Pues así le pusieron aquí, <risa> pero realmente para mí, yo ah, creo que… Perdón, que... yo pensé que el proyecto se llamaba… No. Así. Ah, fue una, una idea sí, sí. de Mercedes. Sí, la... yo creo porque… Ay, este Por ahí va la idea porque nosotros estamos trabajando en un proyecto en las penales, en las en, en los centros penitenciarios de Jalisco, eh, principalmente con el, en los femenil, aunque ya sacamos uno con chavos jóvenes de la granja, así le llaman, jóvenes de 18 a 23 años que nos encontramos en este centro, pero este está interesante, ¿no? Voces este desde el encierro. Eh, incluso ese, a mí me retomó a, a mi parte creativa ¿no? en la parte de que te, eh, a mí cuando me, me da por escribir principalmente poemas, que es lo que más me apasiona, pues hay un voz, una voz que interna que me que quiere salir, ¿verdad? Como el poema del pájaro azul de Bukowski, ¿verdad? Que quiere salir, cabrón. Entonces bueno, está interesante el título pero realmente el proyecto se llama Publicaciones de Prisioneros en inglés porque no sé inglés pero así se llama en español y está coordinado y financiado por dos universidades en el Reino Unido y que es la de la que coordina o dirige este en este caso el proyecto Lucibel con la Universidad de Surrey y este eh Joy Pero, ¿cómo es en la universidad? Porque yo soy muy... Carfield. Carfield, que está ahí en Gales. En Gales. Son las dos universidades que están financiando cuatro libros en, en estos centros penitenciarios. Llevamos dos y mañana vamos a Ciudad Guzmán a empezar el tercero. Oye, pero a ver, ya se fueron así como muy al presente, ¿no? Uh -huh. O sea, a mí me gustaría que un poquito nos platiquen es... ¿Cómo inicia este proyecto para las cárceles de libros cartoneros? ¿Quién lo piensa? ¿Quién se le ocurrió? ¿Lo estaban platicando? ¿Fue en una cena, en una comida? O? Bueno, este está chido, ¿no? Porque podemos como debrayar, ¿no? Uh -huh. Este Generalmente, sí, ¿no? Este, está uno platicando por ahí ideas sueltas, vagas, eh, posibilidades de hacer una cosa u otra. Eh, estuvimos en una ocasión, Israel y yo, en un encuentro allá en Brasil, y conocimos un, un cuate, ¿no? Este que tiene un, una cartonera que se llama Viento del norte. del norte, Viento del Norte cartonero y él había hecho un trabajo en las prisiones de Brasil. Uh -huh. Y bueno, pues nomás, ya nomás y luego pues ya este estuvimos pensando cosas por hacer, ¿no? Porque mmm, también traíamos en, en mente de de Brasil también proyectar unos talleres en bibliotecas y generar un acervo para la, las bibliotecas en Jalisco, no sé, siempre hay ideas vagas, muchas cosas y bueno, cuando no tienes lanas, decía Carmelo, tienes muchos, muchas ideas uh -huh. y cuando tienes mucha lana no tienes ideas, ¿no? <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <Nada> es perfecto. <risa> pero, pero, pero entonces este, platicando así de cosas con los amigos y la chingada, eso de la chingada es como decir y todo ¿no? sí. este tenemos un amigo en común este israel yo, y tal vez ustedes mucha gente aquí en la rueda y un amigo que trabaja en el, en, en, los, en, bueno, en el centro de reinserción social que trabaja en una parte de comunicación y vinculación y platicando así sobre todos estos rollos dice pues yo les puedo hacer un paro como para que entren a la penal entonces ah pues que la chingada ya lo, lo pensamos entre todos Y hicimos el proyecto eh, platicamos con los amigos de inglaterra con lucy y con joe que ya habíamos trabajado con ellos también con quienes fuimos a brasil uh -huh. y, y ellos pidieron un apoyo un apoyo para, de las universidades de surrey y de otra universidad de o algo así. Uh -huh. se llama, y claro. ellos nos Nos, nos dieron ese apoyo y hicimos un primer este taller con las mujeres o con los PPLs del Centro de Reinserción Social de, de, Puente, de Puente Grande. Grande. Uh -huh. Entonces les gustó tanto, ¿no? Estuvo tan chido pues que eh, ellos tradujeron que el, el libro al inglés y nos invitaron a Inglaterra a dar un taller junto con otros cartoneros, a Londres. A Londres, a Londres, nomás Nada a Londres, más Y estuvimos trabajando ahí Pero ellos replicaron este trabajo en una prisión de Londres, ah. lo cual este nos generó también ahí un impacto, ¿no? que le llaman impacto en los medios, ¿no? Incluso hasta en el guardia, ¿no? que es uno de los periodistas. Sí, sí, el Guardian. incluso hicieron un, también un, un documental en la BBC de Londres, o sea, pues algo así como inusitado ¿no? para nosotros pues que, que nos salimos de la banqueta pues ¿no? <risa> pero, pero eso conllevó que y, eh, entráramos en este nuevo proyecto que se llama como decía este ISRA, este publicaciones carcelarias o publicaciones de de prisión uh -huh. y que más o menos lleva el, el, el tema de hoy que son las voces del encierro que también para nosotros está, suena chido, el, chido. ¿eh? pero pero nosotros ya por, por la cuestión de que ya hemos estado ahí este creo que los que están encerrados son los que están afuera sí. <risa> sí. entonces como que nos mueve ¿no? Nos mueve muchas cosas sí, claro. por lo que hemos aprendido pues entonces de ahí es de donde surge todo esto ¿eh? Oye, pues a mí me parece la verdad muy muy interesante, me gustaría, eh, digo aparte de las preguntas que tenga el maestro, igual eh, tocar también ese tema, o sea, ¿qué te encuentras adentro? Ustedes ya les tocó estar con ellos, ya saben si es difícil, no, qué tanta aceptación tienen entre ellos, pero yo primero quiero mandar al primer corte musical del día de hoy, ¿sí? Vamos a, a chequear un poquito a los, a los invitados, Eh. Para el señor Sergio Funk trajimos una canción que me costó un poquito de trabajo encontrar porque me mandaba otras versiones y ya después el maestro me aclaró cuál era. Se llama La Cocaleca y la cantan Los Pequeños de la Cumbia. Esta uh -huh. canción es porque yo le pedí que, que me mandara ahí algún tema que le recordara En sus buenos tiempos. Bailando en el barrio. Bailando en el barrio, algo que tuviera que ver así con mucho sabor. Entonces, disfrútenla y regresamos a esta buena plática. Coca-Coleja, vamos a la playa que la mar está cerca. Dame coca-leja, quiero coca-leja. Sergio deja de estar bailando, volvimos eh. al aire cerramos la cuadra y nos pusimos a bailar como antes, banquetazo ¿sí o no? <risa> uh. <risa> Es bueno recordar esos tiempos, ¿no? De todo lo que hacías. Digo, no somos tan mayores, pero ya tenemos unos años recorridos, entonces pues ya el, la mente trae al recuerdo <risa> algo, ¿no? Gracias, Mercedes, gracias. <risa> me incluyo, me no, incluyo. Me che, no, no, son como casi 30 años yo creo de diferencia, pero... No, pero claro así, que no, bueno, pero sí, unos 20. <risa> no, pues es, es chido, sí, la verdad, pues es chido, es chido, de ¿Y si bailabas mucho? Claro, todos, ¿no? Sí. No, pues incluso hay que rifársela para bailar, ¿no? Si no, ¿para qué te paras, no? Sí, sí. ¿Pero da miedo pararse a bailar? No. No, es divertido, pues es el cotorreo, pues, ¿no? Sí. Porque ahí entre entre risa y broma, ¿no? Este, en cotorreo y sí, ¿no? Chido. Me gusta mucho y también me acuerdo del volantín, por eso el programa se llama El Volantín. Ah, sí, claro, eso. también en se suben. <risa> Adelante, maestro. Bien, ahora, cuando entran a ese proyecto, vas a ir a la penitenciaría, ¿no? Pero, bueno, también el hecho de trabajar con los presos te impacta a ti, ¿no, Israel? O sea, ¿hay alguna...? No, pues, este, en ese tiempo, el año pasado todavía yo estaba aquí trabajando y... y y yo aquí este, transcribí los textos de las mujeres de puente grande y ya casi estaba llorando, me tenía que sí. ahogar con sergio, me tenía que ahogar con, con la banda que llegaba porque me iba a mis terapias que siempre voy, entonces el primer libro sí me impactó totalmente porque llegas a un entorno, un ambiente donde escuchas historias muy fuertes y como uno va así como bien alevianado y bien suelto y cotorreas, pero al final ya cuando empiezas a cargarte de sus historias y transcribirles y todo eso y empiezas a pues te, te golpean ¿no? sus historias, ¿no? Hay uno de, en el primer libro de de bogarín de una mujer que pues sí, sí crees que sea inocente, uh -huh. Porque todos dicen que son inocentes, pero ella de verdad me impactó mucho porque ella sí la torturaron, la golpearon y le hicieron firmar pues una declaración falsa y, y abusaron de ella. No, fue, fue terrible. Ese, ese caso a mí me dolió mucho. Entonces, sí, el primer libro sí, tuve que tuve que este, ir a mis terapias y a desahogarme, porque son emociones muy buenas, ya los otros dos que llevamos, eh, no, ya más más suaves, ¿no? más tranquilos, pero, pero sí, cada, cada experiencia, cada centro, oh, sí, son cosas que te, te llevas, no, inolvidables, ¿no? ¿cuál es el proceso que, que llevaron ustedes para poder llegar con ellas, con las reclusas ¿Y, y qué tan fácil fue que ellas se abrieran a contar una historia? su historia pues digo en, es, es difícil pensar cómo porque las cosas se fueron dando muy padre ¿no? digo con el, la idea pues de que nosotros queríamos entrar y, y pues ellos no sabían tampoco que íbamos a ir ¿verdad? a no ser que primero llegamos y hablamos con las autoridades de, de la penal y nos recibieron con mucho entusiasmo ¿no? porque también así como la primera vez, todos queremos pero no sabemos cómo vamos a participar y la directora que estaba en ese tiempo en, en Puente Grande, pues fue muy amable, nos facilitó todo, también desde luego el director general de las penales también estuvo de acuerdo, el trabajo que hicieron los compas de, de comunicación y, com y bueno de comunicación social, que Pues es todo un rollo, ¿no? Porque al final de cuentas, pues tú piensas, esto también cuesta dinero, ¿no? Pero ¿quién lo va a pagar? Pues lo chido es que nosotros teníamos a, a los compas de, de, de Inglaterra que iban a hacer el, el, los gastos, ¿no? Quien iban a producir el, el proyecto. Y, y ya una vez que entramos y, y estuvimos con, con las compañeras de ahí, de, de, de, de las PPLs, las personas privadas de la libertad, pues... Fue un encuentro muy interesante para nosotros, pero como dice Israel, también impactante, ¿no? Y tal vez muchas de ellas este no esperaban que fuera a ser un libro como tal, pero algunas de ellas ya ya escribían sus, sus poesías o sus poemas y sus cuentos, sus relatos, otras no escribían nada, o sea, nosotros no vamos a dar clases de literatura, pues, ¿no? Uh -huh pero nos importa mucho que se expresen. Entonces, hablamos de que se pueden expresar de una manera libre y sin una forma, ¿no? O sea, con la forma que ellos crean que les da, ¿no? Que se les viene, que puede ser desde una carta, este un poema, un cuento, un relato o una historia de vida, X, ¿no? Entonces, lo sorprendente fue cuando las leímos, ¿no? Cuando empezamos a leer y vimos que había muchísimo contenido, o sea, pues muchas cosas que como dice israel te tocan no te tocan y, y te duelen y empiezas a pensar en muchas cosas y a raíz de que va todo eso, empiezas a pensar también en la gente que, que cuida de ellas o que está dentro de la administración o que genera el apoyo para los que están presos, piensas en los derechos humanos, en muchas cosas, ¿no? en cómo la gente que está afuera, como nosotros, también piensa acerca de ellas y lo que piensan ellas, acerca de la que está, la gente que está afuera, que piensa de ellas, o sea, hay muchísimas cosas, uh -huh. es, un, es un mundo de, de ideas y de sentimientos y de de cosas que, que te llenan pues no y te empiezas a, a generar muchas preguntas ¿no? y eso para nosotros ha sido muy valioso sí incluso empatía que, que surgió tal vez fue esa Eh, forma de cómo somos Sergio y yo, de convivir con la banda, con los compas, nosotros íbamos no en la forma académica, como dice Sergio, no queríamos sacar escritoras, no, queríamos que se expresaran, que conocieran un proceso de cómo se hacen los libros, incluso con la idea de que ellas tuvieran una editorial adentro para que siga, sigan publicando, pero entonces fue esa empatía directa, eh, de confianza, de cotorreo, convivimos con ellas, cotorreamos, cuando armamos las, me acuerdo que, que en Puente Grande tienen una rocola en la terraza, uh -huh. entonces la, las chavas dijeron, más ¿Qué, qué, qué canciones quiere, y le ponían a la Rocola estábamos pintando y qué quiere tomar, no, pues un café y, y la de la biblioteca, porque hay una de las que escribieron es trabaja en la biblioteca de Puente Grande, en el femenil, Se trajo la cafetera y órale ¡No! salud y, y nos pusimos a bailar con la Rocola y a pintar. O sea, un fundamento muy padre, pero pero claro, este, siempre respetando a ellas nosotros desde el principio les decimos venimos a convivir con ustedes, a compartir el proyecto, pero como seres humanos como mujeres, como, como no como internas, eso hay que tener cuidado porque no queremos que se vuelva como un morbo, ¿no? como, sí, sí. como aprovecharnos claro. de la situación, nosotros dijimos, venimos a, a, a compartirlos, pero usted como mujeres, como seres humanos como como mujeres que quieren comunicar algo, sí. no, nos, no, no nos metemos en que, porque están ahí ni nos involucramos en nada, de hecho nunca les preguntamos, ellas ya con un poco de confianza nos empezaron a platicar, pero pero realmente nosotros íbamos a trabajar con mujeres, ¿no? Sí, sí, están en una condición extraordinaria, pero al fin de cuentas, pienso que un poco el escribirlo les da, es un ejercicio como liberador para ellas, ¿no? Sí, es sí. So, sobre todo ahorita, el año pasado no hubo tanta bronca porque, bueno, fue la emoción del primer libro, pero no estábamos en la situación de la pandemia. Uh -huh. Nosotros somos muy afortunados y, y hasta ahorita me está cayendo el 20 que qué valiente, uh -huh. <risa> al, al entrar, ellas también, ¿no? A compartir, ellos también, los chavos. O sea y también las autoridades que nos permitieron entrar, los uh -huh. ingleses están sorprendidos porque ellos no han podido entrar, uh -huh. se supone que este proyecto también ellos iban a entrar a otra cárcel y no les han dejado entrar, entonces somos afortunados a que las autoridades nos permitieron entrar, porque no están entrando los grupos de cristianos, religiosos, los de alcohólicos, ¿no? nadie está entrando a las penales, entonces para ellos fue un respiro, porque no tenía nada de actividades, uh -huh. entonces el director dijo, esto les va a ayudar porque no podemos dejar entrar muchas cosas ustedes iban a entrar entonces sí. son muy afortunados y más sirvió porque estaban aislados y luego sí. después de tres meses sin visita familiar no los chavos que en la granja estaban ya así de que sí. tenían la necesidad de comunicar entonces creo que en los tiempos fue fue el proyecto que eh, por algo ahí pasan las cosas ¿no? sí. oye pero ¿qué, qué tan fácil fue que ellos aceptaran el querer escribir o sea es fácil todos al momento dicen ay sí, yo me apunto Pues creo que, que todos tenemos ganas de decir cosas, sí. ¿no? Y, y, y cuando no está tan bien es el, el tope de la forma, pues, ¿no? Porque, o sea, es como si tú me dices, vamos a bailar y pones música y yo, pero como bailo, ¿no? Entonces como dice Israel, pues generamos también una empatía, platicamos, hablamos del proceso que es hacer un libro, esto también tiene mucho que ver con la lectoescritura, ¿no? O sea, nos nos enseñan a leer, pero no nos enseñan a escribir, ¿ah? ¿eh? Cierto. Entonces, este, hay, hay muchísimas cosas, pues este, a mí me está dando mucho vueltas en la cabeza esto de la antropología, pues este literaria, sumada pues a la, a la, lo que sería la antropología criminal o uh -huh. que o la criminología o cosas así, pero en realidad creo que, este como dice Israel, tratamos con seres humanos y todos tenemos esa necesidad de expresarnos, ¿no? Entonces, cuando estamos solos y pensamos, reflexionamos, eh, creemos en cosas y cuando lo externamos... Pues uno de los lenguajes que tenemos es el escrito y casi no lo hacemos, ¿no? O sea, generalmente es oral, ¿no? Y muy poco escribimos, que es otro de los lenguajes. Pues hay quienes se les da la música o el baile, otras maneras de expresión, pero la escritura es como, en el sentido económico, como lo más fácil, ¿no? No, no requieres de muchos equipos o tecnología para escribir y creo que todos quieren escribir. Este, nos preguntan muchas cosas cuando hablamos por primera vez y nos dicen ¿y para qué vamos a escribir? y eso, y, y bueno, vamos aclarando, hay puntos, pero la idea es que ellas se enseñen a formar un libro, desde este coserlo, pegarlo, desde generar una portada, hasta generar unos contenidos. Entonces, de esa manera los acercamos a los libros y se enteran, pues yo no tengo nada contra García Márquez, pero es mi ejemplo, ¿no? O sea, no tienes que ser García. Márquez, Julio Cortázar, no, no, para, poder, para escribir no. y mucho menos pues este atarte, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, de que todos podemos hacer algo y que tu pensamiento, tu reflexión o, o lo que tú escribas lo va a leer otra gente y, es, y eso es socializar lo que tú sientes, ¿no? Lo, tu catarsis, Entonces, la gente que está afuera o en otra prisión o en otro país o en otro lugar te puede leer y entender qué es lo que está pasando dentro de la prisión o dentro de cada uno de los que estamos acá. ¿no? Y, y que sí te impacta, yo tengo, según yo es ese primer libro, el, el que me el que dices Israel creo ese es el que tengo Estoy yo. Sabientes. Ajá, ese es el que tengo yo. Y sí si sí te impacta, ah. si sí lees y dices, ay híjole o sea cómo pueden soportar tantas cosas, ¿no? Y, y, que tú como dices, estás acá afuera y tú lo ves como ah, pues sí están encerradas, pero con mis impuestos les dan de comer y Ajá. le han de pasar muy bien, ¿no? O sea, y realmente no sabes lo que están sufriendo lo que están pasando. Fíjate, eso de que es la necesidad de expresarse, en este caso, ahorita hablando Sergio de García Márquez, me pongo a pensar en, este, en esta estación de radio por internet que estamos ahorita, antes eh, de que surgiera este boom de los medios es decir, no, nomás puede hablar López Dóriga no, nomás puede ser este... y es verdad, y es verdad, y esa es la verdad nomás Raúl Jacobo. Velasco, eh. nomás Jacobo no bobo, entonces ahora, Jacobo. era impensable entonces hay la necesidad y tenemos que aventurarnos a decir, sí. nosotros estamos que diciendo cosas porque queremos decirlo porque te, tenemos la posibilidad y lo deseamos, y también para nosotros es un ejercicio como liberador no porque sí. expreso lo que Pero... pienso entonces para ellas eh, me, me imagino que es algo también así Muy tremendo y también me pongo a pensar que ahorita está muy de moda la USB y la primera USB que hubo fue un libro, ¿no? Porque ahí queda una huella, ¿no? Podemos leer libros de 1600, entonces un tipo tuvo una idea y la llevó a un libro porque quiso comunicarse y yo yo tomo el libro 300 años después, entonces de una manera me estoy, él está, yo me estoy comunicando con él. Ahí está la comunicación. Sí, y la, y la tecnología no sabemos hasta dónde va, ¿no? Pero sí pero si sí, se pueden conservar los libros no sí. y puede, pueden pueden tra trascender, es, es, es muy interesante porque también estamos dentro de un programa que se llama segunda oportunidad ¿no? y esto también les suma a, a, a ellos este puntos para una preliberación, es que es muy loco oh, no o sea quienes administran las, las penales y nosotros nos enteramos porque vamos y pues vemos, ¿no? observamos y por ejemplo si tú dices aquí en Ponte Grande hay 450 presas pero si nomás hubiera 250 ¿a poco no vivirías mejor? Sí. Sí, claro. entonces él, y a poco no sería más fácil para ellos este atenderlas ¿no? y, a, eh, no, y serían más sociables tal vez y todo un rollo entonces esto de la segunda oportunidad de la preliberación también tiene que ver con eso con que no haya tantos presos porque las penales están hechas también como para tal cantidad de y prisioneros siempre ¿no? y, y siempre sobrepasan y también esto es muy importante porque las autoridades están haciendo parte de lo que hacemos nosotros parte de ese proyecto de segunda oportunidad pues qué interesante y, y, y bueno una de las cosas que nos, nos platican las, las chicas de vallarta es que dicen qué bueno que vienen para acá porque todo se queda en puente grande todos todo se queda en puente grande entonces qué bueno que nos estamos yendo a, a los otros centros que obviamente hay mucho menos población pero, por ejemplo, mañana el total de, de mujeres que están en, en Ciudad Guzmán son 24. Entonces, ah, son entonces, vamos a ver si todas las 24 participan. Sí, sí. Mañana sí van a pespar las 24, por lo menos, para hacer su libro vacío, que es el primer taller. Y ya las que se animen a escribir, porque tampoco es obli las obligamos, ¿no? es muy voluntario esto. Entonces, si se animan las 24, pues las 24 publicamos, pero mañana sí vamos a trabajar con, todo, con ah. todas, ¿ah? ¿eh? Entonces... Oye, padre, qué ¿no? genial. Y yo me quedé con la idea esto de que reciben ahí isra poniéndole sus canciones favoritas y que andan bailando sí, ahí con bien. él pues fíjate que yo me encontré no sé si, isra si tú sepas de, de la existencia de esta canción pero hay una canción que se llama la cumbia de catepec ah, no ah, ah, ¿cómo, ¿Cómo voy a creer que eres de allá y no sabías oh. Ah, pues entonces sí fue sorpresa. Fíjate, sí fue sorpresa, es una canción que salió al aire en 1990 y la toca la Sonora Dinamita. Vamos a escucharla ah, y espero que te guste. ¿Pero por qué de Acatepe? Pues porque será, no la he escuchado y la Sonora Dinamita es muy conocida, eh? Esa mujer, volver a la catedral de un su calle recorrer. ¡Hey! Con la noticia de que Isra no sabía que esta canción existía. No, y ni, que, ni que tuviera un ambiente tropical, así dice la canción, que con su ambiente tropical, y su ambiente, y su ambiente, y su ambiente. pues para que vean que en Ecatepec no tenemos playa, pero la hacemos, güey? pues como la pulcata se llama La Palma. La Palma, pues, Andereza, no sé. la ya le faltan los cocos ahí. ¿eh? A no, y... pues qué cosa qué, qué, qué tan coco. chida. Oye, preguntaba a Sergio que por qué Ecatepec, ¿por qué será? pues sí que porque esa canción de catepec no ah, ah, pues qué será por qué será por el viento cartonero ah, pues sí por eso le puse el viento cartonero a editorial porque Catepec significa cerro del viento y pues ahí ahí me, me retomo a mis a mis ancestros como por ejemplo Juan Diego a ah, oh. mi paisano Juan Diego Juan iba <risa> <risa> poli el <risa> no pero gracias por recordarme y en diciembre voy para allá saludos, saludos, saludos, saludo, saludos. le dijiste a, ¿A alguien que, que ibas a estar en entrevista para que te escuchara pues, ahí en mi en mi Facebook como tengo muchos seguidores ahí lo vieron <risa> Ay, dios mío que más, que más oye ah, yo me encontré, no, bueno, quizá para mucha gente de nada Israel, un, un placer yo me encontré eh, bueno, más bien busqué esta definición porque probablemente mucha gente no sepa exactamente lo que es un libro cartonero entonces yo me encontré lo siguiente, dice, es cualquier volumen encuadernado a mano con tapas de cartón un amplio abanico de diseños que comparten el rasgo básico de las cubiertas de cajas recicladas Pues está bien, ¿no? Es una definición escueta y muy interesante porque sí, es cueta, sí, sí, me sí me llena pareció. pues este lo que pudiéramos considerar un libro cartonero, ¿no? Y sí, este cada editorial tiene su manera de hacerlo, ¿no? <risa> sí, de hecho, eh, en la mañana me entrevistaron por allí también eh, eh de, de, de, de la UGE y por qué cómo se llama de, por allá para Valles para hacia el Cial sur, no sé. Ah, sí. Entonces, este me preguntaban eso, ¿no? de, de, de las cartoneras y, y yo les dije, qué, qué chido porque la variedad de, de de cartoneras este te da ahí cada quien tiene su estilo, su técnica y hay unos que lo engrapa nada más, otros otros otro no lo cosen, no más pegan la guarda, nosotros sí les cosemos para que dure más. Entonces, es lo chido. Entonces, yo dije algo como que se me ocurrió en la mañana que dije Pues si quieren conocer así diferentes tipos de cartoneras de otros países, pues vayan a la capital de la cartonera y ya les dije que aquí con sergio fondo Entonces ya desde hoy, wow. este va a ser la capital de las cartoneras, al menos en de, Jalisco, de Jalisco. No, no, de ah, de México. del mundo mundial. Entonces si quieren venir a ver, como dices le, ahorita la definición... Eh, obviamente gira todo alrededor del cartón que se va reutilizando, más que reciclar es reutilizar el cartón y coserlo y, y bueno pero aquí te encuentras te vas a encontrar con cartoneros de otros países y otros estados de aquí de México, qué interesante ¿no? y ahí cubren eso de planta un árbol, escribe un libro y ten un hijo y ten un hijo <risa> Yo tengo dos. <risa> y tengo una editorial. No solo el libros, no, una editorial. Ah, no, no. Ya, ya lo cubres todo. <risa> Ahora como editorial. Bueno, ahorita el proyecto de, de las cárceles, eh, ahí está, ¿no? Pero eh, la, la editorial, eh, su oferta como tal para generar libros o para fabricar libros, para dar talleres. No, y de hecho trabajamos no solamente ahorita con, con los penales, trabajamos Ajá. en diferentes comunidades. La Ajá. importancia de, la, de las cartoneras es eso, hacer comunidad, reunirse, eh, pintar, platicar, charlar, con, este, compartir ideas, todo. Entonces, eh, yo por ejemplo este tuve la oportunidad Ajá. ya de ir a un centro de rehabilitación, Ajá. donde están personas que tienen alguna adicción a las drogas, a alcohol y otras. Acabo de ir allá para, ¿cómo se llama? instala ¿El, el laguito, este Kajitlán, Kajitlán, ahí está un centro de habitación y ya me invitaron y, y, y tiene poco que fui y pues sí, si, si quieren un libro ya les di el primer taller entonces trabajamos con comunidades de hecho está ahorita detenido eh, cinco libros infantiles que ya están ya nada más es de presentarlos, este pero como son en escuelas, en plazas públicas, entonces se va a complicar un poco hasta que nos dé chance de, de presentarlo de manera presencial, porque virtual no, como que no, no le hacemos no mucho lo a los mismo, no. y sobre todo verlos a los niños, convivir, platicar, pero son cinco libros que ya ya salieron eh, de editorial, esos sí son libros de inf infantiles no de literatura infantil porque están escritos por niñas y, y elaborados por niños Ajá. nosotros Ay, bueno. son eh, escritores que escriben para niños nada más Ajá. pero estos sí son de verdad libros eh, de niños para, de, de niños, para niños de literatura infantil ah. de, realmente ¿no? wow qué genial pues la verdad es que está muy interesante maestro tú y yo tenemos ganas de hacer un libro sí así. de hecho bueno la intención es con los alumnos del baile que practiquen sus experiencias respecto de que les ha dejado esto y este y hacer un libro, ¿no? Esa es la intención de lo que pensamos mover con los grupos que tenemos en el baile para que ellos generen su historia, ¿no? Porque tiene algo que decir. Sí, es un registro histórico, un libro. Eh, cualquier tema, eso al final es un registro. Uh -huh. O sea, ya sea de literatura, de historia, de, de ciencia, en este caso de experiencias, el libro siempre va a ser un registro histórico, ahí para la, ahora sí que va a ser postergada. ¿eh? Sí, bueno, porque también de de repente habla la gente En el término este tecnológico de que el libro va a desaparecer, ¿no? No, yo pues no. Lo yo, lo no, y de que desaparezca me viene valiendo mal. ¿no? <risas> <risas> no. pero, pero el pinche rollo es ese, o sea... Se ¿no? me acaba ¿no? el trabajo. ¿no? ¿no? ¿no? ¿no? ¿no? ¿no? Nosotros seg seguimos haciendo libros y los lee quien los quiera leer, pues uh -huh. porque también somos promotores de la lectura y si sí nos interesa que la gente lea porque es muy divertido leer pues, claro. pero también si no quieren leer pues también es su pedo no o sea hay muchísima gente pues interesada en esto no y que como dice Israel o sea los talleres se siguen dando y a nosotros nos gusta mucho generar comunidad porque aprendemos mucho tanto de niños como de ancianos o de gente digamos de, de nuestra edad y todo, o sea hay muchísima gente interesada, hay grupos sociales interesados en hacer sus libros libros y siempre siempre el, el, el libro va a tener ese sentido, pues, ¿no? De permanecer y de comunicar y de participar a los demás de lo que los grupos sociales o los individuos pensamos o queremos. Hace rato venía un señor y me decía que él quería escribir un libro y yo nomás le dije, "¿Para qué?" Y ya no supo, ¿ah? ¿eh? O sea, sí, o sea, es que no tal, pues, ¿para qué quieres escribir un libro? ¿No? Entonces, ya ya pues es que quiero escribirlo, pues, sí, pero ¿para qué? O sea, el hacer un libro tiene mucho sentido, pues ¿no? no no nomás es o a lo mejor lo quieres para ganar dinero, pues olvídate, ¿ah? ¿eh? No, no no, ¿Eh, no Entonces, para, para ser no. famoso pues tampoco, o sea. No. Entonces no yo digo para conservar ahí las inquietudes, las historias, todo esto, esto, esto y poco a poco irlas, irlas caminando y irlas dando a conocer y eso es muy interesante a mí, digo, como ya, ya tengo 10 años, 11 años trabajando en esto y llego a lugares donde me dicen, ah usted es Sergio Fong? Sí. Ah, yo leí un libro de usted. Ah, se me, me hace bien chido." Sí, ¿no? sí. Claro. Pero pero es, es muy interesante cuando las comunidades o los, o los o las personas quieren hacer un libro y vienen y los enseñamos a hacer pues ¿no? ¿Cuántos libros tienes escritos por ti? No sé. Digo, la verdad no sé. O sea, los he contado y no sé, creo que son 6, 8, 9, 10, 11, no sé. <risa> ¿Ya es, perdiste la cuenta? No, es que se me va, ¿no? O sea, la neta no es como un récord para mí. Me gustan muchos algunos libros pues como porque me costó mucho trabajo hacerlo, ¿no? Como los abrevaderos del ser, pues me hace si sí me acuerdo y me acuerdo de este último que es cuentos de barro, pero así entre unos y otros, no, y luego también hay quienes contabilizan en las antologías donde participan, y yo no me acuerdo tampoco, o sea, hay, hay cosas que, que de repente, o participamos haciendo un libro que creemos que nomás vamos a hacer 10, y, y no, los otros 10, los otros 10, ¿no? Pero fíjate, es la diferencia cuando haces un libro, no buscando ni ser famoso, ni hacerte rico, sino lo haces porque es tu necesidad no, de expresión. Exacto, porque ya soy rico y famoso. Es ah, cierto. Y, y, y guapo, y guapo, por favor. No, no, no sé. No mucho, pero sí. Ay, no, pues... Ahora este tú te has, has expandido esto, este, este proyecto porque te fuiste a, a la zona de los altos, ¿es así? nos dejó nos a dejó los dejó tapatíos emigró. no de hecho yo me fui por a aprender a ordeñar vacas y a crear puercos porque creo que los libros y sí se van a desaparecer, <risa> Estoy buscando otro negocio. sí, sí lo van a entrar también a eso porque no lo que pasa es que tenemos un proyecto Sergio yo que pues no creo que me deje solo a, ¿ah? pero este es un proyecto que se llama eh, Ruta Cartonera Jalisco Centro Orillas, y es oh. eso, ¿ah? toda la oferta cultural no solamente literaria se concentra en la capital en guadalajara no entonces lo que pretendemos es que se extienda hacia las orillas por lo menos el proyecto que manejamos que es los cartoneros y la oferta cultural cartonera se extienda por eso se llama centro orillas y ya tenemos mañana vamos a ir a visitar a Tsel, que tiene su cartonera ciudad guzmán ya publicado con varios libros y bueno en, en vallarta tenemos una amiga maestra que también ya les compartí el proyecto y, y pues por ahí esperemos que se prenda bien ahí la mecha en harta estamos con Beto Rock por, por ir a visitarlo Chapala. a Chapala Chapana. y pues ojalá sí. se prenda también ahí, entonces ya abarcaríamos la región de los altos, el centro con Sergio, eh, Chapala, el sur con, con, con Axel y, y, y la costa, va entonces pues la idea es que se expanda, porque que, que esta ruta cartonera pues florezca y, y al menos yo que tengo entendido eh, a nivel internacional es la primera ruta por estado, no entonces este pues yo contento de que se haga. ¿no? Ojalá que sí, Sí, digo, es muy interesante porque esto de moverse también nos genera más posibilidades y más oportunidades, ¿no? porque el, a donde vas pues si tienen más o menos la idea de que es un libro cartonero, pero a la hora de hacerlo pues se dan cuenta que es muy simple, ¿no? Muy sencillo y, y pues eso es muy atractivo para los cuates o los compas que, que no tienen varo presupuesto, pues para hacer un libro y que dicen, pues puedo hacer 10, 20 ejemplares, no, no importa, ¿no? Y luego ya se enseñan, o sea, Israel o yo los enseñamos, porque te digo, también... y, y hacemos los talleres con con grupos, con asociaciones, con sindicatos, a donde nos invitan vamos, ¿no? Y, y, también ellos aprenden y de alguna manera va saliendo. Eh, a, ver, a veces nos piden presupuestos y nos, no nos hablan, o nos hablan dos, tres meses después, pero siempre es muy grato, pues te digo, eh, aprender dando dando a conocer nuestro trabajo aprendiendo, ¿no? Porque la gente sabe muchas cosas, a donde vas te dicen algo, ¿no? A veces nos traemos una pinche sonrisa de un morrito y con eso, ¿no? O sea, ya exacto, ¿no? Entonces es muy padre trabajar con niños también. Es que se presta para todo las cartoneras, como dices Israel, o sea, podemos practicar en cualquier lugar, ¿no? No necesitamos corriente eléctrica, no necesitamos... <risa> pues, no, o sea, hasta al aire libre los hemos dado, o sea, no sí. hay ninguna bronca. Y, y tienes una de las cosas, eh, creo yo, que se valoran más, ¿no? Que es la relación con otras personas y no, conocer a otras no personas como... y las historias de ellos. Eso a mí me parece muy interesante porque es algo de lo que Beto y a mí nos apasiona, el, el siempre hacer esa comunidad con otras personas sin importar ni lo que creas ni a quién le vas ni no tenemos otras cosas en común más importantes ¿no? sí incluso a mí me han preguntado eso oye y por qué cartoneras no hay competencia no hay competencia uh -huh. por qué porque eh, no estamos en la industria editorial o sea cualquier industria tú sabes hay competencias sí. pero como nosotros no estamos en la industria editorial porque no publicamos mil cinco mil no nada más publicamos 50 100 no estamos en la industria editorial entonces no hay competencia Y nosotros, entre más cartoneras eh, existan, pues mejor, porque ya abarcan ahí esa parte y, y el beneficio pues es la comunidad, ¿no? principalmente. Oye, ¿y sigue entonces la comunicación allá con, con Inglaterra ES, no? Sí. ¿Sigue la nivel. comunicación y siguen trabajando todavía juntos? Sí, de hecho el proyecto de esto de publicaciones, que son cuatro libros, termina en marzo entonces Ajá. ya en marzo ya me vuelvo granjero, ¿va? entonces este ya termina el marzo eh, que sería eh, cuatro libros, eh, ahorita estamos en el tercero en ciudad guzmán y el último sería eh, en lagos de moreno el próximo año, en el penal femenino de lagos de moreno que ya sería la región donde ando yo, Ajá. entonces pues ahí termina en marzo pero también quieren más, ¿va? por ahí nos están platicando que ya es posiblemente hay un proyecto a finales del otro año qué bueno sí y también aquí el, el, el proyecto de las prisiones este eh, se ha ampliado o sea hay más posibilidades o sea podemos seguir trabajando ahí pero también tenemos que buscar este otros apoyos también sí, ¿no? claro. y también este pues diversificarnos porque También hemos invitado amigos, o sea, no solamente Israel y yo trabajamos en, en esto, o sea hay hay gente que colabora con nosotros, que nos apoya y que está ahí, ¿no? Y que es muy chido pues que también otras personas aprendan y que también este nos ayuden a veces aquí en en, en la librería La Rueda, ¿no? Pues nos ponemos a A armar, a pintar, vienen cuates o cuatas, también cuatas, cuatas, uh -huh. este, pues si nos ayudan a pintar y a, y, a, y a formar libros, porque también a veces no, no no alcanza el tiempo, entonces y es muy chido porque van aprendiendo también, ¿no? Ay, claro, ay me voy a apuntar para hacer de, de esas cuatas que vienen a pintar, pues te va, tenemos que hacer 100 libros aquí bueno, antes de, ¿Sí te del, de, de <risa> ay sí sí, sí me apunto. Trabajo. Oigan, pues me permiten chequear al maestro con una pausa musical, sí porque está ahí están los molletes, <risa> <risa> okay al maestro le vamos a poner una cumbia también. Eh, que tocan los corraleros del Mahahual y la cumbia se llama los sabanales así que a bailar se ha dicho te conocí mis recuerdos son aquellos paisajes y los estoy pintando exactos como son ya pinté aquel árbol del patio que es donde tú reposas cuando calienta el sol vivo aquí pintando el paisaje sabanero porque allí Es donde están todos mis recuerdos. Bení, corazón vení. Bení. Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven ven a besarme, como aquella tarde, ven a consolarme, ven a acompañarme, ven ven a besarme, como aquella tarde que estudié allá, como aquella tarde que me besó, como el día siguiente que amaneció, besame como tú sabes besa, como el día siguiente que amaneció, pesame como tú sabes besa. Pues con la noticia de que ya vemos varias apuntadas para las cuatas pintoras. Eso es todo. Sí, señor. Y que estamos aquí baile y baile. No, pues aquí las vamos a esperar este próximamente. Yo creo que en unos, una próxima semana nos ponemos a armar esas 100 cartoneras. Perfecto. Perfecto. Fíjate, y... de, perdón. No, no, no, adelante. De hecho, las cartoneras, sí como veo que se habla de que va a desaparecer el libro y todo. Es como una manera de resistencia, ¿no? Hay que resistir para no desaparecer. Sí, sí hay, hay un colectivo incluso en internet que nos invitaron que así se llama, ¿no? Cartonera y resistir, ¿ah? ¿eh? Sí. Que hay ¿No cartoneras que principalmente de Perú, ¿ah? ¿eh? Y de Brasil, ¿de quién más hay? Creo que de... Colombia, Argentina, Colombia. Entonces ya nos, Chile, ya nos em, apuntaron en esa red de, de cartonear y resistir. Sí, y de incluso viene de eso. Recordemos que empezó en Argentina en la crisis económica, entonces de alguna manera viene de una crisis, ¿no? Uh -huh. de, de resistencia. Entonces, pues nosotros como siempre vamos a estar en crisis. <risa> y vamos a estar resistiendo. <risa> sí, a personal, perdón, yo no creo que el libro llegue a desaparecer. O sea, puede haber mucha tecnología puede haber mucha gente que se ha vuelto fan a leer en una computadora en el teléfono que para mí me parece súper incómodo leer en el teléfono pero no hay como entrar a un lugar donde hay muchos libros como abrir tu libro eso es una maravilla ese olor que tienen en especial los libros el cansarte hasta de estarlo deteniendo A ah, mí me parece que eso hasta no se puede. La ir. Aquí voy a doblarla. Sí, la o andar buscando hasta un <risa> Kleenex, a ver qué le pones ahí como separador, ¿no? No, pues es que estamos puros chaborrocos aquí. Ah, <risa> no, no. no, no, pero, pero, yo, bueno, pero es que hay muchas fantasías, ¿verdad? Israel dispuesta a desaparecer y, un libro. No, Israel presentó el año pasado un libro que tiene que ver con la crítica al cine, de la ah, crítica sí. crítica a la al crítica a la crítica del sí. cine. Ajá. Y se creía que con la aparición del cine se iban a acabar los libros también, y, o sea, mm. no, son otras modalidades, son otras estructuras, son otros formatos y no a lo mejor lo que se van a acabar son los escritores porque no, no. No, porque no cobran va a tragar pero los libros digo y en este sentido también de que deslimita no El, el, el, de quién puede escribir y quién no y, y, y quién puede pagar un libro y quién no o sea deslimita muchas cosas no tienes que ser parte de una marca registrada sí. no tienes que pagar impuestos sí. no tienes, o sea son nuevas partes nuevas formas de la economía solidaria también de la del apoyo mutuo de hacer comunidad o sea de las nuevas formas que se están generando a partir de la resistencia para sobrevivir en este tipo de países y en este tipo de gobiernos culeros no mal pedo que lo único que les importa de chingarse la lana, ¿no? Y que el apoyo es cada vez menos, ¿no? no a lo que pues, tiene que ver con pues, cultura, ¿no? Pues en, sí. realidad, pues en realidad no hay ningún apoyo porque al final de cuentas son parte de los impuestos, ¿no? Pues, o sea, lo manejan políticamente en ese sentido, ¿no? Pero pues podemos pues, No sé, buscar a Joana y no la vamos a encontrar, ¿no? Uh -huh. En el caso de aquí de, de Jalisco, ¿no? Uh -huh. sí. y, y pues la, muchas maneras también que ellos tienen de cómo sí. disolver. Yo creo que también tiene que ver mucho con el costo de los libros. O sea, la gente dice, ay, pues me voy a comprar un libro de 200 pesos, mejor lo bajo de internet. Ya, ya, ya, ya. Sí. Ah, pues sí, sigue sí, te... jodiendo la vista ahí en, en la computadora y todo eso. O sea, para mí es muy cansado, pero si también trabajamos en esa parte del costo de los libros, a lo mejor eh, podríamos también rescatar ahí, que la gente lea los libros, yo, yo por ahí también, este me, no, no me gusta mucho meterme en cuestiones de políticas culturales, políticas públicas, pero sí me quiero meter ya porque quisiera que Se, se considera el libro como un producto de la canasta básica, yo traigo un uh -huh. proyecto entonces que, que ya sea parte de, de la canasta básica y que sea un producto de primera necesidad, uh -huh. esto quiere decir que apoyen más a las editoriales independientes para que eh, como por ejemplo se subsidian la tortilla, se subsidian el transporte público, uh -huh. que subsidien a las editoriales de veras, de veras uh -huh. independientes para que nosotros por ejemplo vendamos el libro, eh, hacemos llegar en 30 pesos por uh -huh. ejemplo, pero que nos paguen por ejemplo 80 pesos el gobierno y, y venderlo en 30, ¿va? O sea, como la tortilla, como el transporte público. Sí, sí, sí, sí, sí, sea, pero a las independientes, ¿sí? Secretaría de Jalisco... <risa> no a los, sí, los, ya los no cabones. ayudan a los que ya están ayudados. No, sí, no, mancho. No, es que también no, no sabemos a partir de dónde la Secretaría de Cultura, Conaculta, todas esas instituciones entienden qué significa ser independiente o alternativo, o no, fuera de presupuestos. Es otro rollo también. Mm. Siempre hay un amigo, cuando eres funcionario, siempre hay un amigo, un hermano, un primo a quien ayudar, uh -huh. pero nunca claro. a los que realmente están trabajando, pues no, entonces también ese tipo de ondas, pues no, no hay que esperar nada del gobierno, este, ahí sí voy a estar como en contradicción con muchos compas, ¿no? este, no, no, no hay que esperar nada, no, al contrario, no, qué bueno, yo digo, así empezamos a veces diciendo, qué bueno que el gobierno no hace nada, porque si no, nosotros no haríamos nada, uh -huh. <risa> entonces el hecho de que, de que ellos no hagan nada, nos permite a nosotros funcionar funcionar no y trabajamos muy a gusto sin que nos estorbe el gobierno no sí porque también el que te den presupuesto pues te pone a lo mejor ciertos límites no todos no, no, no. es que fíjate una fíjate si el gobierno sugire un programa donde dijera ah, va a haber 10 millones para eh, tener las cartoneras le van a decir a sus familiares una claro de un día para otro ya armaron una noche Sí. sí. Nosotros ya lo vivimos una vez, sí. llegamos a, a una preparatoria cuando queríamos iniciar con el proyecto de baile en las escuelas, llegamos a una preparatoria, a la directora le encantó y todo sí, muy bien, jajaja, pero surgió la prima de una maestra que no o no tenía algo trabajo. Así. No tenía trabajo, pobrecito. Ah, si ellos le cobran la clase en 10, yo se la cobro en 5. ¿Cómo no. ve? O sea, uno sí. solo se mete de zancadilla, ¿no? Sí, por eso te digo pues, o sea, ¿sí me entiendes, ¿va? Sí. <risa> Dale pues, ¿eh? Pero bueno, vayan agarrando su libro y dentro de la Sí, que chingan a su madre todos los del gobierno. <risa> Ay, sí, Menos sí se su... puede decir. Ay, perdón. Ay, no si sí. no no se enojan los de la radio? <risa> no, no creo. Le vamos a mandar un comunicado al dueño, a ver Ajá. qué nos dice. Pues chicos, tenemos un minuto para despedirnos. No, pues, porque qué siempre este, se pasan 5 o 10 minutos y ahora no pueden? Ya no, pues es que a mí el Ahí chico no podemos... de controles me da indicaciones y... Yo pago otra hora, como dicen ¿no? <risa> el mariachi, yo pago el mariachi y te la la música. No, pues, yo, yo creo que el esfuerzo que hace Israel, bueno, o todos los cartoneros pues, este, también es parte de toda esa gente que hace su esfuerzo, desde otras trincheras con otros proyectos culturales, ustedes lo viven de, de, de a su manera. Hay muchísima gente que tiene espacios que pues permite que otros vayan y se expresen en sus espacios. Yo creo que nosotros tenemos que consumir lo que hacemos los independientes, claro. los, los alternativos, porque luego es muy cura, ¿no? Llega lana entonces sí te vas con los otros, ¿no? Digo, para nosotros el triunfo de la contracultura es un fracaso, ¿eh? entonces no hay que triunfar, hay que ser siempre fracasado, no, no, porque la contracultura está en ese rollo, pues de ser proceso, estamos procesando, estamos cumpliendo una tarea y cuando se termina esa tarea hay que empezar otra, ¿no? Uh -huh. y, y, y generar este tipo de rollos con los demás, con los demás proyectos, porque es muy fácil, ¿no? Sí. digo lo hemos vi vivido, este se, se suman, se juntan, se unen, se, se generan cosas que en conjunto se hacen muchas cosas, ¿no? Pero fíjate, a mí lo que me queda eh, mejor como mensaje es esto, que tengas la edad que tengas, te dediques a lo que te dediques, siempre debes de seguir haciendo y nunca debes de estar esperando que un tercero, en este caso el gobierno, venga para ver si tú puedes hacerlo o no, pues... Tú te vas amarrando, ¿no? Y, y va a salir gente que se quiere sumar al proyecto. ¿no? Yo tengo un compa que tiene un amigo que tiene un primo que es director de no sé qué madre, deberías de venir, yo te digo, ¿cómo? ¿ah? Sí, claro. Y nunca llegas a ninguna pinche parte, ¿no? Se, se va el pinche tiempo. Sí. O, o sabes que hay 50 mil pesos ahí, la chingada, y ahí andas gastando lana para... Arriba, y para esfuerzo. Abajo. Y nada, ¿no? Se lo ganó la hija de no sé quién, que es pariente de no sé quién, ¿no? Es pues madre claro Entonces, sí mejor este hacerlo por nosotros mismos no colaborar apoyarnos Ser ¿no? solidarios y, y echarle los kilos y sea algo que no, no, no es pues un mensajito este, que eh, nos quieras dar ya Como dices no haga uno mismo ¿va? Y, sí. y yo como le he dicho a, Sergio, a todos mis 17 años de fracaso me respaldan ¿no? <risa> veces, o sea, ya ya, no, ya, no, ya estoy curado espanto y, y siempre es bueno volver a empezar eso sí. Como, como ahorita yo allá en los altos. ¿eh? Agar, agarras tu corazón, sí. lo amarras y vamos de nuevo. Vamos, ¿no? vámonos, siempre es chido volver a empezar. ¿eh? Oye, no, pues pero... Gracias. Pues eres un fracasado famoso porque ya te dije que google te tiene no, no, muy pues, bien registrado no, el señor Sergio font también. Y próximamente a orgullo universitario, ¿eh? Wow. Estoy en mi segunda <risa> licenciatura. Esperen, esperen, porque... esperen. ¿Ah, sí? Sí, porque quiero ser estudiante para siempre, ¿verdad? Ah, <risa> oye, pero a mí me encantó. <risa> me, me encantó porque en una entrevista que te hacen ahí que está en YouTube, eh, tú, tú ahí dices, o sea, que para ti fue muy, una de las mejores cosas de haber estudiado en línea fue eh, saber que había mucha gente igual que tú y pues que tienes que hacerte el tiempo de día, de noche, de madrugada, eso ya depende de ti, ¿no? Pero que el esfuerzo al final es lo que El, el premio al final, perdón, es lo que te paga el esfuerzo, ¿no? Sí, ya sé cuál es el video, <risa> pero sí, sí, esto, ¿no? O Tienen sea? varios videos, de sí. hecho hay uno pendiente que creo que es el que estabas diciendo tú de... Eh, ¿Qué tiene que ver con qué? ¿Con el periódico o algo así? No. Me parece que ese video es uno que dura casi una hora. Me gusta. ¿no? Sí. Bueno, pero, pero hay uno local. de 16 minutos de un documental que graban aquí, nos graban y todo. ¿No lo vieron ese? Ah, ese no. Ese está en YouTube, ¿eh? que lo hicieron unos chavos de historia de la OEG, que estudian historia y está bien bonito. ¿eh? ¿Y comentan. se llama? ¿Cómo tiene nombre? Se llama nombre Cartoneras de Guadalajara. De Guadalajara de Guadalajara. 2019, en YouTube. Ah, okay. Ah, pues lo buscamos, lo publicamos sí. en la página para que sepa la gente un poquito más. Maestro, ¿con qué se gusta pues, despedir? No dar las gracias. No, pues, gracias. Un honor chicos que nos hayan acompañado sí. el día de hoy, eh, aunque Israel nos dijo chavorrucos, pero bueno. No, pues, ¿sí? <risa> pero nomás a ustedes. No, sí, sí. Ah, perdón. No, yo soy ruco, ruco. Soy ruco. <risa> ok, pues esperemos ruco que anciano. regresen pronto y ya nos platiquen en qué van. Va, ¿Sale? Va. Gracias, maestra. Gracias, público conocedor. Nos escuchamos el próximo martes. Gracias, maestra.